Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Oh profeta, informa a los creyentes que si divorcian a sus mujeres, deben hacerlo durante el tiempo dispuesto para ello, y calculen con precisión el periodo de espera decretado. Y teman a Allah, su Señor, su amor no las expulsen de sus hogares, y que ellas no los abandonen por su propia voluntad, a menos que hayan cometido una clara inmoralidad. Estos son los preceptos que Allah establece, y quien los infrinja, habrá sido injusto consigo mismo. Tú, hombre, no sabes si, tras el divorcio, Allah abandona puede decretar algo nuevo como la reconciliación y cuando ellas hayan completado su período de espera o bien vuelven a tomarlas como esposas en buenos términos ofreciéndoles una buena convivencia o bien las dejan libres de buena manera y tomen en ambos casos a dos testigos justos de entre ustedes y que atestiguo en por Alá con sinceridad Así exhorta Alá a quien cree en él y en el último día y a quien tema a Alá aferrándose a sus mandatos él le concederá una salida ante cada apuro y Alá le concederá provisión de donde no se lo imagina y a quien encomiende a él todos sus asuntos Él le bastará. Ciertamente, Allah lleva a cabo sus órdenes y su voluntad y ha establecido para cada cosa un tiempo determinado. Y si dudan sobre el período de espera de aquellas mujeres que han entrado en la menopausia y de quienes todavía no han menstruado, este es de tres meses y el período de espera de las mujeres que estén embarazadas es hasta que den a luz y a quien tema a ala él le facilitará sus asuntos esto es lo que abal es ordena y les revela y a quien tema a ala él le perdonará sus pecados y le aumentará su recompensa Alojenlas donde puedan en vuestros hogares durante su tiempo de espera, según sus posibilidades, y no las perjudiquen incomodándolas para que los abandonen. Si están embarazadas, manténgalas hasta que den a luz. Y si amamantan a sus hijos, denles una justa remuneración y trátense de manera correcta mas si se perjudican mutuamente y no llegan a un acuerdo acerca de la lactancia que otra mujer amamanté al niño a costa del padre quien disponga de medios que contribuya económicamente según sus posibilidades y aquel a quien alá no haya concedido muchos recursos que contribuya según lo que alá le haya dado alá no exige nada a nadie por encima de lo que Él le ha concedido. Y, ciertamente, Allah facilita las cosas tras la dificultad. Y cuántas poblaciones que desobedecieron las órdenes de Allah y de sus mensajeros, les hicimos rendir cuentas con severidad y les enviamos un terrible castigo. Sufrieron las consecuencias de sus acciones y su final desesperado. Fue la perdición. Allah les ha preparado también un duro castigo en la otra vida. Teman pues a Allah, hombres de buen juicio, que creen en Él y en sus mensajeros. Realmente, Allah les ha revelado una exhortación, el Corán, que les recuerda sus mandatos, y les ha enviado un mensajero que les ha revelado. Muhammad que les es recita las claras alellas de Allah para sacar de las tinieblas de la incredulidad a quienes creen y actúan con rectitud y guiarlos hacia la luz de la fe y a quien crea en Allah y obre rectamente lo hará entrar en jardines por los cuales corren ríos donde vivirá eternamente tal Es la excelente provisión que Allah le tiene reservada en el paraíso. Allah es quien creó 7 cielos y el mismo número de tierras. Sus mandatos o su revelación descienden a través de ellos. Esto es para que sepan que Allah es todopoderoso y que su conocimiento lo abarca todo.